11 y 36 minutos. Seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir ya la página de actualidad local para hacer referencia a diferentes acontecimientos que se van a desarrollar en nuestra localidad. Y en concreto, hay que hablarles del documental que se va a estrenar precisamente la jornada del próximo jueves, 24 de abril, en nuestra localidad, en el IELO Remedios. Será a las 7 y media de la tarde. Lo recordaremos también esa、eh, hora y día、eh, más tarde, pero hay que hacer referencia a ese documental, como decíamos, que llega A través del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar、eh, y la Asociación de Familiares、eh, y Represaliados、eh, por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo. El documental denominado La Sauceda de la Utopía al Horror bueno pues recoge precisamente、eh, toda la eh, situación eh, vivida eh, con testimonios de más de 30 personas que reconstruyen, como decíamos, lo sucedido en los meses de verano del 36 al invierno del 37. Un,、eh, proyecto que forma parte Bueno, pues、de las distintas iniciativas que se han estado llevando a cabo por parte de Foro y Asociación,、eh, y en la que, bueno,、pues、recuerden, se exhumaron eh, los eh, cadáveres de 28 personas durante el verano del año 2012. El director de este documental es Juan Miguel León Moriche y con él vamos a hablar durante los próximos minutos. Juan Miguel León, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, el, este proyecto de recuperación de la memoria histórica que se ha estado llevando a cabo. p r i n c i p a l m e n t e la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, y que、eh, arrancaba, como decíamos, con la exhumación de los restos que se llevaba a cabo en ese verano, en el que bueno, pues recogían 28 cuerpos. Un proyecto en el que se encontraban además también otra serie de iniciativas、eh, importantes, entre ellos, por ejemplo, bueno, pues... una tercera fase de excavación pendiente de continuar、eh, con una、um, intervención en una zona más amplia. d Ese entorno, así como por ejemplo, bueno, por la realización de、um, una casa histórica、eh, para Bueno, pues recoger todos estos acontecimientos desde el punto de vista histórico, la elaboración de, bueno, pues otra serie de, de proyectos complementarios, el, también la rehabilitación del cementerio de la Sauceda, es otra de las iniciativas que formaban parte de, de ese proyecto mucho más amplio. Y como decíamos, pues ahora llega este documental,、eh, documental titulado、eh, La Sauceda de la Utopía al Horror, que ha sido elaborado. Precisamente,、eh, bueno, pues sí, que se va a estrenar el,、eh, en nuestra localidad este próximo jueves.、Eh, cuéntanos cómo, cómo surge la idea de elaborar、eh, en formato audiovisual,、eh, pues imagino que todo lo ha acontecido con los testimonios de la familia, cómo ha sido todo este proyecto, cómo te ves inmerso en él, porque eres integrante también del foro del Campo de Gibraltar, y, y un poco, bueno, pues qué es lo que vamos a poder ver ¿no? eh, en ese documental. Bueno, pues el documental surge porque en el verano de 2012, cuando ya habían comenzado las excavaciones, algunos directivos del foro, como Andrés Rebolledo o Arturo Quintero, Andrés del Río, donde Andrés Rebolledo de Jimena y los otros dos de Algeciras, me propusieron, porque yo tenía una página web de información, con una especie de periódico digital aquí en Algeciras que cubría información de todos los siete pueblos del campo de Gibraltar, Y ahí damos, teníamos una sección fija que todas las semanas r e n í a m o s sobre, sobre el, la memoria histórica. Entonces, ellos me propusieron que a ver si podíamos hacer un documental con la historia de la Sauceda y con lo que se estaba haciendo para recuperar esa historia. Y entonces, pues empezamos manos a la obra.、Uh -huh. O sea, a propuesta de, de los representantes del foro. foro.、Uh -huh. Sí. Y bueno, la verdad es que tenía.、Eh, No ha sido muy difícil porque el foro y la asociación de familiares ya tenían localizado a un buen número de familiares y descendientes y algún superviviente de lo que fueron los crímenes franquistas en la Sauceda y en el Mar Rufo. Y entonces, pues, el compañero Antonio Bermejo, que ha sido el cámara, realizador y editor del documental, y yo que he hecho las veces de guionista y de director, pues tuvimos la facilidad de. De ir entrevistando a todas estas personas, supervivientes o hijos o nietos de fusilados y de represaliados. Y entonces pues con los testimonios de todas estas personas hemos contado cómo se vivía en la Sauceda antes、mmm, de la guerra, cómo fue el bombardeo y la ocupación de las cuatro columnas que, que invadieron la Sauceda. cómo fue el traslado de la población al cortijo del Marrufo, donde, que se convirtió en un campo de concentración, de tortura, de exterminio y de fusilamientos masivos, cómo fue la posguerra de las familias que sobrevivieron, cómo fue la, la posguerra de las viudas, de los huérfanos, de, de la gente que allí murió, y después qué es lo que se ha hecho desde comienzos de, de este siglo、eh, para recuperar la memoria de, de, lo, que, de lo que ahí ocurrió. ¿no? En, en el Valle de la Sauceda y en el Cortillo del Marrufo.、Uh -huh. La parte más interesante, a, al margen de contar lo, los hechos ¿no? eh, uh -huh. eh, históricos de, de, de ese momento, de ese periodo en concreto, ¿no? de, de esos meses de、sí. verano, como decíamos, del 36 al invierno del 37 en particular, pero lo más、sí. interesante son los testimonios de los familiares, de, de las víctimas que, que allí se han encontrado,、sí. o, o no, porque hay que reconocer que son más víctimas, solo se han podido identificar unas, unas cuantas, no todas. Sí, se han identificado、uh -huh. de los 28 cuerpos que se, se sacaron, digamos, en el verano del, 20,、eh, del 2012,、eh, se le hicieron pruebas de ADN,、uh -huh. a, se tomaron muestras de todos los cuerpos y después se hicieron, se compararon con las muestras de, de saliva, del ADN de la saliva, de, de los miembros de la a fesación y de otras familias, ¿no? Algunas, varias de ellas son de Ubrique, de las que, de familias de personas que, Que murieron allí en el Mar Rufo. Y de estos 28 se han puesto... ...se ha conseguido poner nombre y apellido a 13 personas.、Uh -huh. eh, es verdad que、eh, los historiadores y los testimonios de los supervivientes indican que es posible que entre、eh, 300 y 600 personas murieran allí. No se han localizado más porque el, el, el Mar Rufo tiene 6.000 hectáreas de extensión y lo que se ha excavado hace una mínima parte.、Uh -huh, claro. Bueno, y como decíamos, lo, lo más importante, o más importante no, pero sí la perspectiva a lo mejor distinta,、sí. aparte de, de los datos históricos que sí que los hemos dado a conocer aquí a través de, de Radio Brique, con las diferentes、sí. conversaciones que hemos mantenido con representantes del proyecto y demás, lo、ah. más interesante pueden ser los testimonios de esos familiares, como decíamos, sí, ¿no? Sí, sí, lo, lo, vamos,、mm. es, el documental no tiene voz en off, o sea, no hay un narrador que vaya contando las cosas, es una sucesión de. De testimonios de personas, de, la mayoría son ancianos, ¿no? aunque también、sí. hay algunos nietos、eh, un poco más jóvenes, pero la mayoría son testimonios de gente del pueblo sencilla, no, no salen políticos, ni, ni dirigentes, ni autoridades,、sí. ni sindicalistas, salen personas del pueblo que han sufrido en sus carnes lo que fue la represión franquista. n o、sí. Y... y, y Y cuentan lo que les pasó en su familia. Entonces, con, con el testimonio de cada uno de ellos, de lo que pasó en su familia, pues conseguimos un poco reconstruir todo lo que pasó allí. Hombre, todo, no todo, sino, pero la gente, el que ve el documental, se va con la sensación de, de conocer la magnitud de aquel genocidio, porque los antropólogos y los arqueólogos、uh -huh. dicen claramente que aquello es un genocidio, aquello es un, un, un, un exterminio de un grupo. Humano por motivos ideológicos o políticos, planificado y ejecutado con una frialdad y con un sadismo extraordinario, y ...y, y entonces, pues eso, n o en base a los testimonios de los... ...de quienes lo sufrieron o los hijos de los que lo sufrieron, pues uno llega a la ...a la conclusión de hacerse un poco la idea de aquel horror, n o por eso el título de la utopía al horror, porque aquello fue horroroso. o ...y... ...y b u e n Yo siempre digo que lo interesante, vamos, que este documental, porque muchas veces se nos acusa a los de la memoria histórica de que para qué revolvemos、mm. el pasado.、Sí. Pues yo quiero, yo quiero que mis hijos y mis nietos sepan cuánto sufrieron su, sus abuelos o sus bisabuelos, cuánto pasó la inmensa mayoría del pueblo español por culpa del franquismo, cuánto se sufrió en este país. Quiero que lo sepan porque no quiero que se vuelva a repetir, porque sé que el fascismo es un monstruo. Que está ahí, siempre amenazante, del que echan mano las clases poderosas, los privilegiados de la sociedad, cuando ven sus privilegios peligrar, echan mano de las dictaduras y empiezan a meter gente en la cárcel y, y a asesinar en masa. Eso ocurrió en España, ocurrió en Alemania, ocurrió en Chile, ocurrió en Argentina, y es un peligro que está ahí. Entonces, yo quiero que mis hijos sepan qué ocurrió en este país y quiero que crezcan en libertad y sin miedo. Pero sabiendo que no se puede dar un paso atrás, que tenemos que ser firmes en la defensa de la democracia, de las libertades, de los derechos humanos. Que no podemos oír cantos de sirena ahora que hay crisis, que todo el mundo desprestigia a los políticos. Yo desprestigo i a los políticos, pero porque quiero más política, más democracia, más igualdad. No para que venga uno que dice que va a acabar con los políticos y que va a imponer su dictadura. Yo quiero que mis hijos. Estén alerta, que disfruten de la libertad, que la exploten al máximo y que sean ciudadanos libres y conscientes.、Mm. Eso está principalmente una cuestión de justicia, ¿no? Un periodo、Exacto. en el que una serie de víctimas sí que tuvieron ese reconocimiento, o, o más bien q u e reconocimiento se le pudo llorar a una serie de víctimas, pero a otras víctimas no se le pudo llorar. En otras cosas no se sabía dónde estaban. n o ¿no? Más que nada e de eso. Hay, puede, hay quien lo puede considerar que esto es importante o que no es importante, pero bueno, es simplemente、sí. la posibilidad de poder hacerlo. o ¿no? n Exactamente.、Eh, yo digo que el documental es necesario para las generaciones actuales y para las futuras, pero también para las que lo sufrieron, porque las personas que salen en el documental, muchas de ellas, lo que cuentan lo han tenido oculto, por miedo, por vergüenza. Han estado sufriendo en silencio lo que pasó con su padre, lo que pasó con su madre, lo que pasó con sus hermanos. Durante 40 años estuvieron callados,、eh, con miedo a, a, a sufrir también en sus carnes lo que habían pasado a sus familiares. Y cuando llegó la democracia nadie se acordó de ello. Hemos sido los nietos los que hemos tenido que. que lo que nuestros padres no hicieron por miedo, somos los que estamos recuperando y le estamos dando voz. Y la expresión del dolor y de la pena alivia. La alegría, si tú la compartes con la gente, crece. El dolor disminuye. Si compartes el dolor, te alivia. Pues la mayoría de los que sufrieron el, la represión franquista, encima no tuvieron ni siquiera el consuelo de compartir sus penas, porque si la compartían, corrían el riesgo de ser también represaliados. Por lo tanto, este documental creo yo que cumple esa doble función. Hemos permitido que unas personas expresen lo que sufrieron y hemos intentado. Llevar el mensaje a las generaciones nuevas、uh -huh. de que tengamos cuidado con, con los peligros de, de las dictaduras fascistas. ¿no? Vamos con los datos, n o si, si te parece, Juan Miguel. Por ejemplo,、sí. el, el documental tiene una duración de unos 58 minutos,、eh, sí. fue elaborado durante el pasado año 2013.、Sí. Eh, ¿Cuántos testimonios recoge de cuántas familias? Pues y, mira,、uh -huh. eh, eh, nosotros hicimos 40, tenemos 40 entrevistas hechas y más de cerca de 30 horas de grabación. Hicimos un primera, una primera versión del, del documental que duraba una hora treinta y seis minutos, pero consideramos que era demasiado larga、sí. y intentamos entonces reducirla para hacerla más, más asequible para poder mantener el interés y, y que llegara al máximo número de gente posible. Entonces hicimos un, una, nueva, una nueva revisión, fuimos eliminando algunos testimonios que, bueno, Es la labor de, digamos, del periodista y, ¿no? y, o, del, o del documentalista, siempre es difícil porque en realidad cada una de las 40 personas que hemos entrevistado daría para un, para un documental.、Hmm. Hay historias muy, muy singulares, muy、sí. sorprendentes. Todas comparten el dolor, todas comparten tri la tristeza, y después hay algunas que son más tristes que otras, y después hay circunstancias que son. que dices, tú esto es para hacer una película. Eh, entonces, bueno, claro, no podemos contar en un documental las historias de todo el mundo, y entonces tuvimos que seleccionar. Y creo que salen 35 personas las que dan su testimonio en el documental.、Uh -huh. Yo tengo aquí un dosier s、eh, con el nombre de todas aquellas personas,、eh, son, son bastantes,、sí. ¿no?、Eh, uh -huh. Por ejemplo, ¿de, ¿de Ubrique alguna de ellas? Sí, sí.、Eh, Una parte de historiadores,、claro. por ejemplo, está f e r n a n d o Sigler, ¿no? q u e es s h i t o r i a d o r Está e f r n n a d o Sigler y、claro. creo que es Isabel Contreras, creo、uh -huh. que se llama. Creo,、sí. que, creo que ella vive en Ubrique. Isabel Contreras、eh, Rodríguez, tengo yo para qué el nombre. Isabel Contreras, sí. Ella、mm, es sobrina de un desaparecido y, por ejemplo, ella cuenta la historia de su padre, que era cabrero, y que andando por allí por la Sauceda se encontró con cinco o seis personas que estaban, vamos, s e i s tiradas en el suelo muertas con los tiros de gracia. a b a n d o n a d a en medio del campo. y Entonces su padre cogió un, una pala y se puso a cavar y, y los enterró porque pensó esto no se puede quedar así, van a venir las alimañas y se van a comer estas personas. Y entonces ese hombre tuvo la historia guardada y se las contó a sus hijos ya con el cabo del tiempo y, y, y, y su hija es la que lo, nos la ha contado a nosotros. ¿no? Eso ocurrió en los primeros días de, de, la, de la ocupación de las sauceras, que hubo muerte, digamos, lo que fue la ocupación, después hubo fusilamiento、uh -huh. y después ya Cuando todo el mundo lo llevaron al Marrufo, pues ya en el Marrufo ya fue una cosa más sistemática, que el teniente Robles hacía una lista cada día de la gente que había que fusilar y por la mañana al amanecer fueran、pues、fusilados. ¿no? Y, y hay más gente de u r í que lo que pasa que ahora no recuerdo yo exactamente.、Uh -huh. Eh, los, los nombres, los nombres、sí. de ellos, ¿no?、uh -huh. en cualquier caso, como, como decía, son testimonios、sí. espeluznantes y sobre todo muy tristes.、Sí. ¿no? Yo me quedo con esa palabra, con la palabra triste, porque es un poco la que lo define ¿no? todo. ¿Con cuál、sí. te quedarías tú? Por ejemplo, has hecho referencia a s t a al testimonio de, de, de esa persona que dubri que es. De hay otro, hay、uh -huh. otro que es revelador de lo que estoy hablando del silencio, que es Manuela Cabrera, es una mujer que hoy vive en San Fernando,、eh, tiene 80. Y pocos años. Ella tenía tres o cuatro a ñ i l l o s cuando empezó la guerra y ella recuerda una mañana de que estaba lloviendo ir en brazos de su madre. Dice: Estaba lloviendo porque yo iba en brazos de mi madre, porque yo ya andaba. Por lo tanto, es que estaba lloviendo. y Iba andando con su madre, su padre y sus otros siete hermanos, eran ocho hijos, el matrimonio tenía ocho hijos, andando, llegaron a la puerta del Marrufo, entraron el padre y la madre, y ya el padre、no、salió, pero la madre no volvió más. Ella lo cuenta, mi madre no volvió más, ya no la volvimos a ver en toda la vida. Entonces, esa mujer dice que cuando hoy en día todavía le preguntan, oye, ¿y tu madre de qué murió? Y ella dice, mi madre murió en cuando yo nací, nació en mi parto. Ha estado toda su vida contando una mentira para no decirle a la gente que su madre había sido una represalia, que había sido una republicana o una roja, no, no sé. Ha estado, hay, porque ella dice: en mi familia había tanto miedo, y mi, mi, yo solo conocí a mis hermanas llorando siempre, a mi padre le quitaron todo lo que tenía, que era un pequeño agricultor. Entonces yo desde chica he mamado el miedo y, y, y, y, y, y la vergüenza. Y cuando alguien me pregunta todavía hoy en día de qué murió tu madre, yo no le digo la verdad, yo le digo mi madre murió en mi parto. Es el revelador、mm, de, lo, de lo criminal que fue el fascismo, del terror que le metió a los supervivientes y, y, de, y de la losa que todavía muchas personas tienen encima. ¿no? Y lo, lo puede contar ahora, bueno, lo、no、puede contar, lo, lo cuenta de hecho ahora, n o lo hace público lo cuentan, más bien. La, lo, lo, cuenta público la, ahora. Lo, claro, lo cuenta en la película. Y, y, y, pero ella todavía hoy en día sigue diciendo, sigue diciendo eso, d e que su madre murió en el parto ¿no? de ella.、Uh -huh. y, y esos testimonios son los que vamos a encontrar en este documental, como decíamos, que, que se、sí. va a, a inaugurar, bueno, a inaugurar, a estrenar en Ubrique、eh, este、uh -huh. jueves en El Hielo Remedio. Recuerden,、eh, lo vamos a poder ver、eh, a partir de las siete y media de la tarde. Un、uh -huh. documental que forma parte. Pues, como decíamos, de ese proyecto、eh, de, de memoria histórica、eh, que comenzó en el verano del 2012 con la、eh, recuperación de esos 28 cuerpos, el h a l l a g o de esos 28 cuerpos y que todavía no está cerrado, porque quedan b u e n otros pues o、eh, temas pendientes, n o por ejemplo, ampliar esa, en una fase posterior esa zona de, de, de excavación en el Mar Rufo. Sí, pero bueno, el, este año 2013 se hicieron, vamos, el año pasado. Se hicieron unas prospecciones también por unos otros terrenos aledaños y no dieron resultados. Ahora mismo no, hay, no, no, no, no tenemos、eh, en, digamos, en, en perspectiva hacer、uh -huh. más, más excavaciones. Estamos ahora un poco centrados en lo que es la difusión. Digamos, El, el documental este que vais a ver en Umbrique lo estrenamos el 14 de marzo en Algeciras y ya lo hemos puesto en varias ciudades y hasta el mes de junio, finales de junio, Pues cada semana tenemos un sitio diferente de, de la provincia de Cádiz y algunos sitios de Málaga, ¿no? Entonces estamos volcados ahora en lo que es la difusión y también con el proyecto de la Casa de la Memoria、uh -huh. en Jimena. Pues en Jimena se, se va, está terminando de, de, de arreglar un edificio para convertirlo en un centro de estudio, de archivo, de exposición. De, de lo que fue esto, este episodio de la Sauceda, pero de todo lo que tiene que ver con la memoria histórica de, de la provincia de Cádiz y de, y de toda Andalucía.、Uh -huh. Esa es la, lo, lo último que se está haciendo, ¿no? esa última fase también ¿no? de difusión, de,、sí. de recuperación en sí, entonces, de lo que es la memoria histórica realmente, ¿no? aparte de la, la exhumación de los restos, de esa identificación y de dar、claro. digna sepultura, pues es la otra parte de, del proyecto que, que tiene más que ver con la difusión, ¿no? con hacerlo público. Claro, es, lo, es, que, es que lo que hacemos nosotros, si no lo comunicamos, si no lo divulgamos, si no llevamos, digamos, nuestro mensaje al resto de la sociedad, pues no, ten, no tendría mucho sentido, ¿no? Y, y bueno, ahora estamos. Me gustaría, re, me gustaría recordar que con el asunto de la Sauceda y el Marrufo,、eh, se está investigando ya, de empezar a investigar a principios de este de siglo, del año 2000, 2001, empezaron Luis García Bravo, Que es el fundador del Fórmula Memoria del Campo de Gibraltar y uno de los primeros en, en Andalucía y en toda España de, de este movimiento memorialístico. Carlos Perales también estuvo investigando sobre el, sobre el Marrufo y los compañeros de la Asociación Cultural Memoria Histórica Jerezana, que también descubrieron algún, los, primor, los primeros textos oficiales en los que se señala el Marrufo como un centro de. De, de tortura y de、sí. fusilamiento. n o Entonces, esta gente empezaron a tirar del hilo y, y, y, y el Foro por la Memoria en el año 2011、eh, consiguió poner en marcha un proyecto de prospección y cata y se localizaron en, en, en lo que dice Isabel Contreras: el cerrito de los muertos. que es como dice ella que en Ubrique se、sí. le llamaba a uno de los sitios del Marrufo donde se fusilaba a la gente, el Cerrito de los Muertos. En ese Cerrito de los Muertos, debajo de una cebuche, en un clarito de, del campo, ahí es donde había una cruz de hierro y、eh, bajo esa cruz de hierro se hicieron las catas estas en 2011 y se hallaron los restos de cuatro cuerpos. Entonces ya en 2012 ya es cuando se hicieron la, las prospecciones. Os digo esto para que veáis que es un esfuerzo de mucha gente durante mucho tiempo y que de ese esfuerzo de tanta gente, pues nos hemos aprovechado, Antonio Bermejo y yo, para hacer el documental, ¿no?、Mm -hmm. Pero que, que el mérito.、Oh, Son muchas personas, y, ¿no? Las que han participado en esto. Las que en han、hecho. participado en, en, en todo este. Y los que,、eh, bueno, pues también en cierto modo han, han colaborado con el tema de la financiación, desde、eh, sí, particulares、eh, hasta sí, administraciones sí, públicas, ¿no? Que、eh, también verdad, han, lo han eh, sufragado. Eh, sí, fundamentalmente、eh, lo que es la excavación、eh, es la aportación de, de un familiar,、eh, que es Miguel Rodríguez, que es el dueño de la empresa Lotus Festina, la fábrica de relojes, que ese hombre tiene,、eh, cuando en 2011 el foro hizo pública. Eh, digamos, los resultados de las catas, de las prospecciones, con la localización de los cuatro cuerpos, este hombre se enteró por la prensa y se puso en contacto con nosotros, ofreció la posibilidad de financiar las excavaciones. El foro le dijo que no porque había presentado un proyecto a, a la Junta de Andalucía para que lo pagaran las administraciones públicas. La Junta de Andalucía se echó para atrás y entonces pues, recurrimos a. A la financiación de, de este señor, que tiene、eh, entre, los, entre los fusilados en la Sauceda están su abuelo y su bisabuela, el padre de su madre y su abuela.、Uh -huh. pues, eh, gracias, y, gracias él, sí. y gracias a él, pues se pudieron hacer la, las excavaciones, lo cual es muy triste porque、eh, en un Estado supuestamente democrático, esto es una labor que debería hacer el Estado de motu propio. O sea, no deberíamos de estar las asociaciones ni, ni los familiares localizando y buscando fosas. Debería ser el Estado el que las localizara y el que las abriera y el que devolviera a los más de 100.000 personas que todavía desaparecían en, en España, recuperar los restos y devolvérselas a sus familias.、Sí. Eso es una obligación de cualquier Estado democrático que aquí en España, no sé por qué, no, se, no, la, no la asume la administración pública. Juan Miguel, ¿quién、eh, está invitado a acudir a la proyección、eh, en la divisual? Todo el mundo, la entrada es libre, gratuita. Y hombre, contra más gente vaya, mejor, ¿no?、Uh -huh. Pero que, especialmente, por ejemplo, ¿para quién estaría dedicado ese, ese documental? Ve, yo, a mí me gustaría que vaya <risa> gente joven. <risa>、sí. Me gustaría que vaya gente joven por, por lo que he dicho. Vamos, mis hijos l o han visto el documental.、Uh -huh. y, y sobre todo mi hija, que tiene 18 años, pues. les ha gustado vamos le s ha gustado se ha emocionado y, y echó sus lágrimas n o porque es emotivo l、eh, es, es un documental que no vamos sin hacer demasiada sin, vamos、eh, que muestra las cosas como son n o y las personas hay personas que cuentan cosas que son muy duras、sí. y bueno llega a la gente toca un poco la fibra de las personas pero también toca la conciencia que es lo más importante no la gente vea q u é es lo que fue el horror del fascismo y、hmm. por eso te digo yo que a mí me gustaría que fueran gente joven de hecho la estamos hemos proyectado ya en, en un instituto de los barrios y tenemos ya otro instituto de cádiz de puerto real y de algeciras q u e nos lo han pedido para para que los proyectemos allí y、hmm. la experiencia en los barrios fue bastante satisfactoria ¿no? Pues se va a proyectar en el h i e l remedio este jueves a partir de las siete y media. Y queda esa invitación que llega también por parte del el realizador del de, documental de Juan Miguel León. Nos、eh, vamos a quedar aquí, Juan Miguel. Muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Radio Brique, la s e n r e t a r í a de la Mañana. Y bueno, gracias. pues.、Sí. Gracias a ustedes y, y aquí me tenéis para cuando queráis. Muchas no, gracias. ¿eh? Exactamente, lo dicho.、Eh, gracias por estar con nosotros. Y muy buenas tardes. Buenas tardes.